Bueno, Felipe, siempre es bueno comenzar con el pie derecho Si bien el partido lo arranca ganando Ferro eh, Fueron claros dominadores después Sí, sí, bueno, la verdad que muy contento por este triunfo, eh, como decís vos es, es bueno empezar de esta manera Y bueno, más de local eh, Y bueno, también como decís vos eh, Ferro empezó mejor que nosotros Pienso que, bueno, ochenta y 87 puntos Que por ahí no, no estaban en nuestro plan de juego eh, Por suerte pudimos eh, Lograr el triunfo de igual manera, ¿no? Bueno, ¿por dónde pasó la clave? Porque Ferro venía a ser un gran Super 20. Ustedes también incluso están en la definición. Eh, pero después lo borraron de la cancha. Estuvieron esos 10 minutos eh, feroces, ¿no? Con el cual borran de la cancha un Ferro que después intentó, pero nunca más pudo estar cerca, ¿no?, de la victoria. Pienso que, bueno, las claves en el primer tiempo fue la efectividad que tuvimos en el tiro externo. Eh, pero también fue a causa de la... Pienso que fue a causa de la de la velocidad de ejecución nuestra no eh, lo pusimos en un problema y después en, en, tratamos de, de sacar el contraataque y de, de jugar set fijo lo teníamos bien escautía entonces eh, les costó un poco el ataque fijo pienso que esas fueron una algunas de las claves no bueno y además el banco aportó mucho y bueno y en tu caso también no 15 puntos terminaste una buena noche sí sí tal cual eh, eso también fue fue crucial que ...que pudimos desde el banco... ...brindar frescura, energía... ...y efectividad... Eh, ...por eso también... Este, ...más allá de que ellos nos metieron 87 puntos... ...pudimos, pudimos lograr, el triunfo, eh, lograr el triunfo... ¿Se siente el cambio de chip de torneo? ¿Siguen jugando como si fuera el Super 20? ¿O, o el hecho de decir... ...bueno, empezó, hoy empezó la Liga Nacional... ...es distinto? Eh, sí, nosotros... Eh, ...tratamos de hacer un cambio... ...obviamente que... ...tratamos de, venir, de mantener lo que, que hicimos en el Super 20... ...pero sabemos que... ...este otro tipo... ...tornar un torneo largo... Eh, en el que, bueno, muchos del equipo se han, se han reforzado eh, después del Super 20, así que eh, va, a ser, va a ser otra cosa Bueno, y hablando del Super 20, ¿saben dónde se juega? ¿El rival, Quinza. ¿Cómo ves eso? Eh, porque me imagino que Obras lo tiene como objetivo Sí, tal cual, tal cual Nosotros queremos dejar el club lo más arriba posible porque eh, se lo merece este, y está, digamos, nuestro objetivo eh, hoy, hoy por hoy estamos pensando en la liga en eh, la liga Nosotros a partir del 17 de diciembre vamos a empezar a, a pensar en el Super 20, porque ahora tenemos la gira en Santiago, que bueno, nos va a servir el, el enfrentamiento con Kimsa para, para medirnos, para ver cómo, cómo, cómo estamos. Y bueno, después un partido durísimo acá contra Comunicaciones para, para cerrar el, la, este, este, este año. Eh, y bueno, y ahí sí, eh, ponernos con todo en el Super 20, tratar de llegar a la mejor manera para, para intentar llevárnoslo. Una linda medida de prueba, ¿no? Esa gira por Santiago, además para el equipo. Tal cual, tal cual. Eh, es... Durísimos, son un equipo muy duro, alto presupuesto, con buenos jugadores que también están jugando bien, terminaron jugando bien eh, con aspiraciones y así que bueno, como dije antes va a ser, van a ser dos lindas, dos lindas pruebas, nosotros vamos a competir, a tratar de, de dejar una buena imagen. Gracias y felicitaciones por la victoria Bueno, muchas gracias a vos